Bienvenidos, aquí estamos Arrancando un nuevo programa Esto a es Racing de la mano de Barzuito Argarabata Ahí suena el baile de la gambeta 11.02, señores en la República Argentina 12 grados 4 La temperatura hasta las 12, vamos a estar aquí Acompañándote como todos los días Con la primera información de nuestra querida Academia Esperando a Diego Coren ¿eh? Mi nombre es Martín Rummisten Y por supuesto vamos a estar eh, Contándote a vos que estás del otro lado Las últimas novedades de este marcador de pasos es Que gracias a Dios Gracias a Dios eh, Termina hoy a las 8 de la noche Después hay una semana más por el tema de Sí, exactamente, por el tema de jugadores libres Pero por suerte se termina Esta esta primera novela de, Del torneo Mientras llega con un suéter beige Hace prácticamente 6 años Que no tengo un suéter beige ¿Cómo le va todo, ¿eh? Bueno, ahí fue a buscar sus auriculares eh, Estamos muy contentos La verdad de hacer el programa que hacemos Ayer hicimos un muy lindo Programa ...con el presidente de Racing quedaron muchísimas cosas por preguntarle claramente... ...en una hora todo lo que uno y el hincha de Racing quiere saber... ...la verdad que a veces se torna corto... ...pero pero está buenísimo poder preguntarle todo lo que queremos... ...y, y eso eh, de nuestro lado es muy bueno... ...tanto... ...siempre digo lo mismo, ¿no? ...tanto Morris, tanto El Tano, tanto Coren... Eh, ...Leito Paraíso, el mismo Forlano que, que quizás hoy no está tanto en el día a día... Eh, y yo somos libres de, de preguntar, de hablar eh, le damos libertad absoluta a la producción para que piense la par nuestra eh, que, porque son parte, claramente mismo la gente que hace y que es parte de esta radio así que estamos contentos de que ustedes que están del otro lado nos elijan que nos escuchen y, y que sigan confiando en nosotros que es la, la idea principal de este grupo de, de gente de este grupo de periodistas pues todos somos periodistas este grupo de periodistas es eh, tratar de, de alimentar a ustedes tratar de fortalecernos nosotros y y somos de buena madera ¿eh? y estamos felices porque Paraíso está donde está estamos felices porque Coren eh, esté donde esté porque Morris porque todo la verdad que eso nos pone realmente muy contentos y principalmente que la gente que está del otro lado eh, nos elija todos los días hace ya hace ya cuatro años de los chicos con cambio de horario de timón. Tiene razón. Y bueno, y dos el años. Dos, el dos, el bueno, eso cuatro ¿viste? años. Y, y no hace, pensamos, do, sí. hace dos hace que estoy. Pero años? me siento como si estuviera hace hace cuatro aproximadamente. Sí, bueno, ¿Cómo era? anda? le va? Oye, ¿cómo voy? No sé. ¿Qué qué qué qué qué qué? ¿Qué sí, tal le está Buenos salida hoy? hoy es jueves, entonces... Para quien entonces... que viene del sur, ya le avisando, a la 9 de julio está cortada, dos manos, dos carriles. 9 de julio cortadísima. Una antes del grano, Avenida del Grano. Sí, por la mano izquierda. Casi pierdo el metrobús. Dos carriles cortados, gran quilombo, ¿eh? eh bueno, era, era es jueves. Es muy importante. De la noche a ¿a las 5 bien? bien. Bueno, pero aquí estamos. Eh, aquí está del otro lado también está ¿sí? Miau, amigo, sí, amigo, Quiero felicitarlo por la nota de ayer, realmente la escuché en su totalidad. Eh, con el presidente de Racing muy buena nota, buen laburo de, de los chicos que estuvieron aquí que en la mesa la buen escucha, laburo de Paradiso Abuela cuando la escuchás después decís uy no le preguntamos esto bueno, es no que le en realidad no, no te alcanza una hora no para acá. preguntarle la no cantidad acá. de cosas que querés preguntarle al presidente eh, intentamos eh, que, que el presidente o cada vez que, que viene eh, alguna personalidad despeje las dudas de de los oyentes ¿sí? del hincha de Racing eh, creo que ayer se le preguntó casi todo eh, el hincha de Racing no piensa mucho el mercado de pases eh, y creo que contestó absolutamente todo y lo, lo no, más lo que no lo sabe el otro y si lo que no lo cuenta el presidente lo sabe el pibe que está por teléfono ah, sí La sí pibe, está claro lo que el, pibe el pibe presidente pibe. quiere ocultar eh, el PBT lo, lo cuenta pero bueno, eh, felicitarlos realmente eh, ha sido una gran nota eh, una presencia más del de presidente de Racing aquí en los estudios Eh, y también agradecerle a ley por elegirnos por elegir este programa para hacer declaraciones, por decir lo que tiene ganas de decir eh, así que nuevamente gracias, ¿lo tenemos en línea? ¡Ata línea, línea, línea! ¡Atención! ¿Qué pasa? Eh? No sé ¿Me me <risa> ¿Sí? ¡No tiren! ¡No tiren! Sé ¡Jobarles! Qué, ¿Qué pasa, José? ¿Qué Escúcheme. pasa, José? NO TIRE, COBARDO! <risa> digale que no peguen, que yo gano no, no me peguen, digale ahi esta, me escape no ahi esta, muy bien le va? buen día para todos ¿como andan? ¿como andan? ¿como andan para dios? Shalom Shalom, como Shalom, ¿como va? quiero hablar con Paul eh, ahora, eh escúchame una cosa, ¿estabas bueno, para ahí o no? ¿no? Ahí en sistemas musicales me no ha escuchado nunca, ¿cuál? ahora para Aguila. Ah, para Aguila, sí, eh. por supuesto, no, no está, lo mataste. Lo mataste. Ah, por favor, mataste? eh, me no. ¡Ah, ah, ah, <risa> Te sí. eh. ah! Estás sorprendido, ah, Bueno, para eso cuente. Uno. Dos. Sí, ¿qué más? Tres. ¿Y qué bien. más? Eh, Escuchame una cosa, eh, Pestillo. <risa> ¿Qué pasa? ¿Puera dónde está? Cuéntale a la gente dónde está. Estoy caminando, sí, estoy caminando por la calle, la calle de la ciudad de Avellaneda un día pleno sol, linda ah. mañana aquí en Avellaneda. Pensamos que estaba debajo del tren, como pasaba el tren y usted... No, no, era precisamente ah. la máquina que estaba arreglando aquí el asfalto de la avenida Belgrano. Sáquenle fotos. Sáquenle fotos eso, eh. Que no ocurra sí. habitualmente. Escuche, no, es cierto. Escuche, escuche. ¿Se ¿Sí? ve? ¿Sí? Ah, muy bien. Ya ¿Qué era, paraíso? Ay, ya no. Yo quiero hablar con Rubén. Muy bien, Rubén. muy quiero, bien. Quiero, quiero, eh. quiero ver si... Si tiene información, porque ya tiene información. Quiero ver si él tiene lo mismo esta vez. Quiero ver, eh. quiero, quiero, quiero, quiero, quiero ver. Lo escuchó doscientas veces el audio de la semana pasada y le sale igual. Sí. Eh, cierra el libro de pases. Eh, en realidad hoy es un día... Seguramente De locura De corridas Para todos los dirigentes De fútbol argentino Porque eh, Como bien aclaraba Leo y, eh, y nos comentaba La semana pasada Ya ha cambiado Este sistema De anotar Jugadores Que tiene que haber Algo firmado Un precontrato Y demás eh, Por eso me imagino Que en AFA Va a ser un día Movidito Leo Si, sí, si sí, Totalmente Diego Y Raza Va por... a, notar a alguien Si, sí, va a, a alguien Apa Para mí va a anotar eh, no menos de dos o tres jugadores. Pero los dos o tres con contrato armadito, con pre-contrato, con algún acuerdo, ¿algo? No, no, no, no creo. ¿Y entonces como lo puede anotar? A través de una documentación que se debe presentar con las firmas de las partes involucradas, porque esto desde hace un tiempo atrás eh, dejó de existir la, la inscripción tablográfica. Exacto es historia de eso entonces a partir de ahora hay que presentar documentaciones con los clubes involucrados para constatar de que hay de que hay una negociación en curso, Marta uh -huh. y, usted y que eso, que... No? eso es lo que va a hacer Racing, entre otros, ¿no? si sí. eh, me imagino que tenés los nombres de estos dos o tres jugadores que eh, Racing anotaría en el día de hoy Sí, depende de cómo transcurra el día también, porque sé que va a haber este, reuniones de que habrá llamados telefónicos, de que intentaran seguir avanzando en alguna que otra gestión, por ejemplo lo de Requio, se callaron ayer eh, estuvieron hablando con, con el representante del jugador, que estuvieron en contacto con gente del equipo inglés, con Norwich, pero todo no dependerá, digo, de, de cómo transcurre el día y cómo llega a las 7 de la tarde. Si todavía ven que, que hay posibilidades Y que no se descarta la llegada de ningún jugador de, de estos por los que Por los que han tomado apuntes Porque allá hablábamos con Blanco y les decíamos que En la última semana del Mercado de Pases Una imagen que a base le, le, le, le ofrece un montón de jugadores, ¿no? Sí. Esto pasa Pasa el comienzo y pasa al final también Del Mercado de Pases En esta, en esta oferta De tantos jugadores Hay muchos que se descartan Y hay otros por los cuales se inicia alguna gestión porque interesan. Bueno, yo sé que hay dos o tres, no más, ¿eh? Es más, yo diría que por más que Racing inscriba, si no llega a ninguno de estos jugadores que va a inscribir esta tarde, uh -huh. para el presidente de Racing para resto de la comisión directiva ya, ya es suficiente lo que se hizo. No no se desesperan porque venga un jugador más. A tal punto que son muchos los que exigen como... Como los hinchas racis de que Roger Martínez continúe. Porque si llega otro delantero más, Roger ine inevitablemente se va a tener que ir. Roger va a ser anotado en el día de hoy, ¿no? ¿Por algún equipo? Y yo creo que el Tigre lo, lo, lo va a querer anotar. Por lo va a, a notar, uh -huh. no va a tener esa extensión. Eh, Hablaste de un nombre solo. Hablaste de Vecchio, del delantero que... Que juega en Inglaterra, que... ...seguramente las condiciones serán difíciles... ...lo veo Martín y me parece que tiene algo... ...todavía no... ...no, no te quiero... ...no, es un rato... ...si... ¿Sí? ...si, sí, un ratito... ...un ratito nada más... Eh, ...bueno, Leo, me decías estar caminando por Avellaneda... ...llegando al estadio, y es eh, práctica... ...abierta para la prensa... ...no, es cerrado, eh, en un rato hablar digo Coca... ...aquí en la sala de conferencia de prensa yo estoy a dos cuadras... ...llegando a pasaje Corbata... ...¿Llegaremos?... ¿Escucharlo, digo, antes de las 12? Yo lo difícil, no. lo he para después de las 12, pero bueno, eh, tal vez adelante, anticipo el técnico de Racing, pegamos la palabra de él aunque sea de alguna respuesta. Pero aquí estaremos, bueno haciendo la, la guardia pertinente para ver bueno. si Coca habla antes o no. Vamos a dejar acomodarte, Leo, que llegues tranquilo, que, que puedas eh, seguir indagando. Un día hoy importante, se cierra el libro de pases. Eh, Racing veremos y leo en unos minutos nada más nos va a confirmar si anotará o no algún jugador digo que es un mercado de pases Martín y ya vamos a la tanda un mercado de pases importantísimo porque te marca la temporada sí. te marca el año sí. ¿Sí? este año calendario de, de junio a junio te lo marca hasta este mercado de pases después en diciembre el Podés retocar Hacer un par de incorporaciones Sí, igual todavía no está definido no Ni siquiera se sabe Cómo bueno, va a ser el torneo nuevo Con 30 teoría, equipos Sí, es verdad es En verdad. teoría Si esto continúa y Además como porque la idea, la idea Nueva de los dirigentes De la reunión del martes Fue Que vuelva de... a hacer Un torneo de transición El semestre ah. que viene Con 30 equipos sí. Seguramente No puedas encontrar Más de 3 2, 3 jugadores ¿Y 4 de sumo el, el y agosto, Exactamente Por eso Digo que, que es fundamental Este mercado de pases para, para todo lo que viene 11, 15 minutos, 45, 35, 5, 7, 0, 0. Es nuestro contestador automático, donde podés dejar a nuestros eh, a nosotros mensajes, digo, nuestro contestador. 45, 35, 5, 7, 0, 7 es nuestra vida de comunicación. Marina Zaninotto, eh, Lea Belli en la, en la producción del día de hoy. Eh, Damián Fernández, como siempre, sí. en la producción técnica. Me acompaña Martín tan de regresamos. Dale.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 Agrupación Ester Racing Sumate y participa para hacer un Racing mejor www.esterracing.com.ar Para hacer Racing Jiménez, presidente Nos acompañan APOPS Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social Trabajadores de ANSES Leonardo fabre Secretario General Estuvimos cuando Racing más nos necesitó, ahora también vamos a defenderlo. Sumate, Sumate. primero Racing, Salcac. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jean, Cuenca, 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fabián Colussi, un futuro para Racing.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 Comuníquese con Radio Argentina y déjenos su mensaje 45 35 5700 Nosotros queremos escucharte 11, 18 minutos, segundo bloque de Star Racing No tiene nada seguro, ¿no? No, me está no, no, tranquilo, ¿no? tranquilo, tranquilo, ¿le puedo hacer una pregunta? Eh, está frío el mate, ¿qué pasó? Y bueno, bueno llegaste tarde. ¿qué no, no, sí me imagino. Eh, ¿Le gusta este equipo? Eh, es ahora, ¿eh? ¿eh? Yo digo, pregunto 48 horas antes. Yo creo que Racing se Para reforzó. mí es un buen marco de pases. Yo creo que Racing se, re se reforzó bien dentro del mercado local. Obviamente siempre hacemos eh, esta salvación porque eh, está claro que que lo tenemos que hacer por una cuestión lógica de, del medio y de la manera y de la forma en que se juega el fútbol argentino eh, e insisto, en este fútbol mediocre argentino porque en los últimos años se ha visto que es así creo que Racing se movió rápido se movió bien e hizo un buen mercado de pases eh, tenía que hacer una renovación total de plantel y la hizo se han ido ...prácticamente una docena de jugadores... ...y han llegado también prácticamente una docena... Sí. ...creo que... Mmm, ...no está bueno comparar... ...¿sí? ...porque por ahí... ...muchos... Eh, ...a la hora de... ...evaluar lo que se fue y lo que vino... Eh, ...comparan y en apellidos... ...bueno... ...sí, está claro, decís... ...quizás... Eh, ...no es lo mismo... ...o es más de lo mismo... Eh, la ciudad de Milito obviamente le, le ha dado un salto de calidad a este equipo Futbolísticamente el regreso de Centurión Aquellos que, que, que lloraban su vida, que, que, que eran muy joven y que, no, Pero no arranca de titular no arran Bueno, pero me parece que está claro el por qué no arranca de titular Ha demostrado mismo en San Luis que físicamente no está bien Y yo tengo un pensamiento particular que lo han manifestado y los he escuchado Martín que si no cambia su manera de jugar, si es más de lo mismo de lo que se fue, digo, en cuanto a jugar para adelante, tiene, pero, extremas condiciones para ser un gran jugador. Me parece que su cabeza le pasa una mala jugada. y sí, lo que pasa que en el caso del Centurión, eh, tengo la sensación que son esos jugadores que viste cuando el equipo no encuentra el rumbo, y cuando no ganas ganado partidos no digo que perdés cuando no sí, ganas dos partidos ahí lo tirás te aire te puede dar un aire y, eh, y no está bueno eso que vos dependas no, de que se pierdan exclusivamente pues los resultados no se dan es una linda aparición la de la de Acuña, esperemos que que sea una realidad yo creo que acaba la incógnita pura exclusivamente de verdad lo digo ¿eh? uh -huh. eh, pasa por el técnico para mí ahí está la clave no, yo, yo que, insisto está claro que plantea que, Martín hasta ahí hasta ahí Eh, porque por, qué, su idea futbolística y pero su idea futbolística vos crees que es tan ofensiva como en, en la teoría? y yo creo que no a ver lo que puede ver eh, yo vi un partido con San Martín y San Juan que... vimos un partido solo, Martín bueno, además está bien, está bien, además, pero vos te das cuenta pero le falta que, un enganche a este equipo, ¿sabes? a este, este no equipo le, le falta un enganche es mentira, el no juega con enganche, olvídate si bueno, bajó equipo, a Pere García, porque Pere García no es que, porque no, Tigre eh, si a sí. ofreció un millón y medio de dólares, eh, ofrecía dos bueno, si bueno, vos lo querías a Pere García venía yo digo que este... punto número uno a este puedes... le falta un enganche un conductor al no le gusta, no le gusta bueno. no juega él te puede decir que juega con 4-3-3 no con un enganche bueno eh, porque tienes a ser un 4-3-3 raro porque... Eh, no cuando... se... Puede, bueno, si uno tenés un enganche clásico es muy difícil claro. eh, tratar de llevar juego y de, de, de, de jugar si hay... Si el, a ver, si Coca va a depender de Abued, sí que Abuel sea el que inicia eh, el camino de llevar la pelotita para adelante no y es un buen partido y... Sí por lo menos vos tenés acá dos indicios que a Coca no le gusta Cerro porque imaginate que si ayer practica con Acevedo, lo contaba Paraíso en la práctica de ayer, habrá que ver si se confirma en conferencia si juega o no Acevedo pero digo, juega llega Acevedo hace dos días y ya es titular por, por, por arriba más detrás, ¿eh? de Cerro eh, y lo otro que te deja claro más allá de esta polémica, de esta novela que armamos nosotros mismos, es que no le gusta Roger no solamente que no le gusta Roger porque no lo puso Eh, en, en san Luis porque ninguno de los tres cambios el ingreso fue por roger sa sa sacando a dos delanteros Porque lo sacó a milito y también pues los saca y lo sacó a auche sí, sí. no solamente te das cuenta por eso sino que porque el tipo pide el 225 por, por auche en, en la primera fecha del torneo entonces evidentemente pues ya tenés saca dos posturas y, y dos pensamientos de lo que de lo que manifiesta coca Después es como todo, hacía mucho que Racing no pisaba el área con cinco tipos. Bueno, mostró ¿Eh? es... algunas cosas. Bueno, sí. pero más allá de esto, de lo que podemos hablar hoy a 48 horas del arranque, uh -huh. tengo la sensación que, y más allá de los refuerzos y de los nombres propios, que acá la incógnita pasa por lo que haga coca y por lo que genere coca. Eh, no le encuentro otra vuelta y otra excusa, es decir... Es como todo, vos es como de Coren. Si la pelota entra, el mercado Pero de pases y los dirigentes habrán hecho un laburo fantástico. Pero Y a muy pocos le, no, nos interesa pues el posse. tema del balance que... Churio, quiero reflejar algo que, de, que, que, es, que dijo bueno. también ayer eh, Blanco aquí. Eh, hablando puntualmente de San Lorenzo, ¿no? Y esta moda sanlorencista que existe hoy por el hecho de estar jugando y... Y, y obviamente, merecidamente, la, la final de la Copa Libertadores. Sí. Si entras a repasar, San Lorenzo tampoco tiene... Ningún, ningún nombre bueno, Blanco, cuando trajo ¿eh? trajo trajo. Bueno, trajo más que dentro del fútbol local oh, era... lo dijo Blanco Blanco dijo la estrella bueno. de San Lorenzo ese... Romagnoli con 30 y pico de sí, años, bueno, está bien, está bien pero Marciel y Ortigosa es una dupla que se conoce no de memoria claro. sino que vas al baño y ya sí. sabe bueno, eh, bueno, Ortigosa ya sabe lo sí. que va a hacer Marciel al baño bueno, bueno, bueno Argentino Junior con el cual bien, hizo, bueno. incorporó bien dentro del mercado local San Lorenzo en su momento bueno. trajo a, a, al 2 de Rafaela a Fontanini Trajo Fontanini Juega con Rafael A ver Trajo eh, Al otro chico Que, que hace la saga Que comparte la saga central Leo Conchino Costa ¿Sí? Zeto eh, No, no eh, El 6 Bueno eh, Gentiletti Gentiletti Venía a jugar a la gimnasia En la plata En equipos que No había demostrado Absolutamente A ver Racing fue a buscar a Bufarini Y esto me consta Que Ayala Recomendó a Bufarini Y desde la presidencia lo, lo voltearon Le dijeron que no mm. Y Bufarini Juega en ferro Muchillo A ver Ahora armamos, uy, bueno, pero entonces uy, es un buen espejo bueno, Pero, es bueno, buen espejo, entonces, pero sin, me... sin traer gente Digo, sin traer gente consagrada afuera Que armé la línea no. de cuatro Con jugadores de San Martín de San ah, Juan De no, Ferro para, para, para, para. Trajo a Lancho Piatti, señor trajo en hecho, pero hay jugadores pero donde estaba consagrado Piatty bueno, un buen torrebro independiente está bien, pero a ver, yo entiendo lo que vas comparto, coincido va porque... Matos, cuando nosotros con bueno, el Tano Conchimuro decíamos traigan a Matos, decían a ese Matungo, cómo van a traer a ese Matungo y Matos eh, lo, lo que, que vos decís está bien, altura. lo que yo te quiero decir es cuando vos haces las cosas correctas sí. el porcentaje que te salga bien es mucho mayor que al que te salga bien es mal. alto, pero digo no evaluamos el mercado de pase... No, bueno, pero por, eso te, estoy por eso te lo estoy preguntando bueno, hoy, y por eso yo creo, y le, pongo foco, y le pongo foco, y hasta le pongo la presión y la responsabilidad a lo que haga Coca. Yo ya se la sacar a bueno, dirigentes, ya está, está ya está, digamos, y trajo no, una buena defensa, y la verdad es que la defensa para mí es un 6 puntos, no es más que eso, eh, no te suma más la defensa, porque me genera un montón de dudas, pero bueno, eh, no, dentro de lo que hay, no más sé, o menos... no lo sé a, a ver, pero eh, digo, sacando eso, Sánchez, es un jugador pasivo y muy correcto. Este chico Sánchez, dentro del fútbol argentino, se bueno, estuvo entre los primeros, bueno, entre los mejores 3 bueno, o 4 centrales. Está bien, bueno. o no tuvo sí. Grimi el campeonato pasado, estuvo entre los 3 o 4 bueno, laterales. A eso voy. A entonces, eso voy. Yo digo que la responsabilidad ¿no? y la presión hay que dársela al técnico. Dentro de fue argentino. Y que la suma, es la suma, ¿eh? que la suma. Sí, claro en El que momento sí. que la suma. Lo tenemos a Leo todavía, bueno, nuevamente enganchó de la Leo querido, te tengo ahí. Aquí estamos, los estábamos escuchando atentamente muchachos uh -huh. Mientras sigo averiguando datos sí, ¿y Uy, es? capaz que tengo algo uh -huh. Capaz que tengo algo muchachos uh -huh. Algo uh -huh. con firmete, uh -huh. o algo eh, firulete Algo, no, no, no, no, sé. no, no, no uh -huh. lo sé, no lo puedo uh -huh. terminar de definir Pero tal vez antes de la noche tenga algo más para ver cómo ahorrarse si y se retirar del mercado de pases Ajá uh -huh. Pero yo insisto lo mismo de decir algo, digo, para lo dirigente de RACI, inclusive para Blanco, RACI está retirado del mercado de pases. Si aparece algo más y alguna inscripción se va a hacer, eh, será una suerte de bonus track, para que, que se entienda. Uh -huh. eh, pero están conforme con el plantel que se armó, me parece que, que la búsqueda... Más que en un centro delantero, como se viene mencionando, también va a apuntar a un lateral izquierdo. Pero denme tiempo, denme tiempo, porque manejan todo con mucha discreción. Eh, el presidente de Arrasi está con el resto de los presidentes, eh, resolviendo cómo continúa la, la situación de la asociación del fútbol argentino, luego del fallecimiento de, de Julio Humberto Grondona, y prácticamente aquel que maneja todo blanco. Acá maneja todo blanco, y, y así se ha desarrollado el mercado de pases con dirigentes que estaban muy poco al tanto de lo que iba pasando del día a día con los jugadores que iban llegando que se iban enterando por momentos de casualidad de las negociaciones que hacía Blanco Blanco iba solo a cada una de las negociaciones por eso es un día difícil porque Blanco está abocado a otra situación también que es la de la AFA pero para mí a las 7 de la tarde ratifico la información que daba antes algún nombre más, tal vez sean dos, tal vez sean tres, y dentro de estos tres, si alguno lo mencionaba durante toda la semana, va a aparecer para que Racing pueda completar, o por lo menos para que tenga este voluptrack del que le hablábamos en este mercado de pases que para, insisto, lo dirigente de Racing eh, está terminado. Eh, no sé cómo estamos con, con las tandas Yo tengo por aquí al chino a Vamos a hablar un rato sí. Con quien es el encargado del departamento de, de filiales Por haber un proyecto muy interesante uh -huh. para contarle a la gente eh, Del que sería muy interesante que la gente que dicha a Racing eh, También pueda aportar lo suyo Que pueda estar, que pueda colaborar Así que vos mandás, digo sí. Cómo estamos con las tandas No sé si querés que hablemos con el chino No, no, acomodate Leo con el chino tranquilo Que sacamos una, una tandita No, eh, y... no, no sabés cómo está cobrado el chino, tirado una banqueta, ah, prácticamente ah, poniendo un pie arriba de una mesa, un, tranquilo, ¿eh? Un papelón, un papelón. ¿Está un papelón. cómodo? ¿Está cómodo, chino? Un papelón, un papelón. Muy cómodo. Eh, muy bueno, bueno, ahora, ahora la seguimos desde Avellaneda, Leo. Gracias a eh... la tarde. Bueno, tranquilo, no, no, ven caminando, hay cosas en la Avellaneda muy importante por hacer también. Bueno, ocurren, dale, dale, tranquilo dale, tranquilo ¿Qué tiene no, Vamos este... a agradecer a la gente de Diario Popular sí, Diario del sí. Día de la Plata mm. Y a Telam, que han mencionado el programa Por supuesto la nota con eh, El Presidente Arras y Víctor Blanco Agradecemos a los colegas Que, que nos sí. citan y por supuesto Que la mencionaron de buena leche no, eh, entre no, no La le... mencionaron muy sí, bien digo, sí, La bueno, mencionaron Por eso, por eso nosotros ah, le hacemos recíproco Bueno gracias, eh, muy amable, muy gente de la gente del diario 11.30, tanda, volvemos Dale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 Abonate a Platea, te conviene. Precios exclusivos para socios para el próximo torneo. Platea C y E por sólo 400 pesos. Sin tu abono, gastarías 750, ahorrás 320 pesos. Platea D por sólo 900 pesos. Sin tu abono, gastarías 1,350, ahorrás 450 pesos. Y si venís con tres amigos, uno no paga. Además, su más beneficios, precios increíbles en productos seleccionados de la Academia. Acercate a cualquier centro de atención al socio, abonate a Platea, te conviene Racing Club, el primer grande. Bases y condiciones en racingclub.com.ar Cuyini está de la capucha. Juni-Fabio! Cusini! Mui! Ma... Cusini Fabio. Juni! Juni! Juni! Juni!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 Agrupación este Racing Sumate y participá para hacer un Racing mejor www.esterracing.com.ar ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar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 Claudio Machía, su despachante de aduana Amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. comunícate al 5352-7002. Para hacer Racing Jiménez, presidente. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es racing Esto es racing el chico de ferro que está jugando como caro es tan solo carillero o puede ser un 10 clásico como era ja Rodríguezpanche o puede ser un 10 ofensivo que necesita tener un cuarto volante a la izquierda o puede jugar como herbitti a la izquierda del 5. O puede jugar como ocho, ofensivo, como jugaba Pérez García en Tigre. O no tiene talento para esto y simplemente se limita a lo de carrilero. Los de raza, si querías saber, a ver, callamos el presidente, pero no tocamos el tema de obras. A ver si en Ezeiza se empezó a trabajar, este, y, y de las demás obras están prometidas. A ver, que, que, que me puede comunicar los muchachos, por favor, ¿eh? El tema de Ezeiza es importante. Gracias, ¿eh? Jorge Zavarese, está, Rubestein me gusta que exploten los jugadores nuestros A mí me pasa lo mismo Pero debemos quedarnos tranquilos Porque, por ejemplo, uno, el pájaro Tiene que confirmar lo que fue para después poderlo vender El ruso Sabergich ya va a desarrollar Algún mediocampista tenemos el 5 de la selección Y un 10 armador, según ustedes Algún número 9 puede ser el colombiano o el chico El chico de ferro es otro Algún arquero suplente debemos tener Y bombes en algún momento Algo va a desarrollar Yo creo que tenemos esos siete Y por ahí me como alguno Y de esto con que salgan dos o tres Ya estamos Comuníquese con Radio Argentina Y déjenos un mensaje 45 4535 5700 Nosotros queremos escucharte 11.36, tercer bloque de estos Racing, gracias a los que se comunicaron y se siguen comunicando al 45.35, 5.700, nuestro contestador automático dejan su opinión acerca de lo que estamos hablando hace un ratito con Martín nada más de la conformación del plantel y, y lo que viene que en 48 horas arranca, es eh, una nueva ilusión hablamos de infraestructura depois, el martes si, tuvimos... sí, estuvo Mario Costa ah. acá hablando de infraestructura y diciéndonos que ya han comenzado a hacer algunas cosas en Aceiza también y por eso no queríamos tocar de vuelta el tema ah. de Míctor era... y que el proyecto obviamente debe seguir eh, y es amplio según ellos ¿Eh, ¿se empieza a ir? Eh... ¿sin novedades en ese teléfono? naranja naranja en flor bueno, está veremos paraíso, lo tengo ahí Sí, señor, para, para difundir un poco más las actividades que tiene el club, porque a partir de una iniciativa del Departamento de los Filiales, eh, se puede participar activamente en la construcción del club que, eh, que desde aquí se quiere. Eh, hay un lema que es, venía a sentirte parte del predio Tita Matiusi, el 23 de agosto las filiales van a plantar 250 árboles en el predio. Eh, el Departamento de Filiales está invitando a participar y formar parte de la construcción del predio de todos y, y vamos a hablar con el Chino Acosta, porque el Chino Acosta no solamente es el encargado del Departamento de Filiales eh, sino que, que además es uno de los tipos que conoce a fondo el predio es uno de esos tipos que a la hora de, de que los hinchas de RACI emprendan esta locura llamada predio Pita Matiusi sea uno de los que estaba el sábado de la mañana, el domingo a la mañana, levantando bolsa, tratando de que empiece a, a tomar forma eh, lentamente, pero como como correspondía en aquel momento mucho sacrificio, era uno de los tantos hinchas de Racing que trabajaba desde el principio, ¿no? estuviste trabajando chino y ya te saludo, eh, en el predio Tita Matis, y ahora quedó plantar 250 árboles, vos estás totalmente loco, buen día, <ríe> buen día, buen día. Mirá, ¿debíais de la comisión del predio? que formó Víctor recientemente. Nosotros le, le pedíamos a Alfredo Cedrini, encargado de infraestructura, que nos haga un espacio para que las filiales participen. Eh, él accedió y fue planeado, justo como recordaba los, los principios del periodo donde todo era menos organizado. Eh, acá se tomó su tiempo con un paisajista, antes plantábamos árboles sobre tocas y demás, esta vez no va a ser así, la idea es que perdure, que vos vengas frente a su árbol y, y sea la excusa para, para seguir viniendo a comer un asado o a ver las inferiores eh, a lo largo del tiempo, no sé, para los que tenemos hijos eh, es algo es algo lindo. Así que bueno, nos dieron el espacio, tratamos de, de aprovechar los medios partidarios porque al no haber partidos de local eh, se nos dificulta la... la no la venta y no es una colaboración, sino que es esto, sentirte parte. Y para informar a la gente, afortunadamente, además de los medios de club, lo tenemos a ustedes. Bueno, 250 árboles, a, a valor de, de 200 pesos cada árbol, eh, ¿cómo tiene que hacer el hincha, Racing? Por ejemplo, yo, alguno voy a tener, alguno que otro, después digo el número, para alguno que otro voy a tener, pero ¿cómo, cómo tiene que hacer el hincha? Cuento también con los, de, los del piso. Por supuesto Coren, ¿se la juega como un árbol usted? Pero, obvio, más que uno Más que uno, dice Coren bueno, o sea, ¿Un o sea, un Es un tipo generoso, Coren Es un tipo muy generoso ¿Cómo hay que hacer? Contanos, Chilo Simplemente escribir un mail a filiales Arroba Racing .ar. Les va a llegar un mail de vuelta Donde les, les enviamos las cuentas de Racing Las cuentas oficiales del club Depositan los 200 pesos Nos envían el ticket Y le asignamos un árbol el día 23 vienen y bueno se los vamos a ir llamando por nombre y la persona que lo que lo compre va a ser encargada de, bueno, de de poner el lado, de poner la tierra, de darle cuidado, fotos y demás que les vamos a sacar para que tengan recuerdo. ¿Van a estar numerados para, para saber qué árbol tengo? pues Para mí todos los árboles son iguales o eh, por lo menos... Van a ser nombrados para acceder eh, un lugar que lo puedas identificar. O sea, el 7 es mío. Yo eh, compré un árbolito, lo prendé sí, el predio, tiene número 7, yo cada que voy, Cuídese. tiene número 7 y ese es el mío. Cuídese es que claro, no se lo rompan, eh, por las dudas, el árbol. ¿Cómo, Cori? Cuídese que no le rompan el árbol, por las dudas. No, bueno, no, yo no. tengo que tenga otro número en todo caso. Bueno, por duda, eh, Bueno, chicos gracias por esta información, seguramente el hincha de Racing se va a aprender eh, eh, es muy generoso a la hora de, de hablar del de, de predio Tita y da una mano seguramente se va a juntar fondos para para que el siga creciendo eh, pero déjame sacarte un poco de este proyecto que, que, que es muy interesante y que repetimos, es el 23 de agosto y el hincha de Racing ya puede empezar a mandar ese mail que decía Acosta para meterte en lo que es eh, la actualidad del club, o, está inaugurando desde adentro Y el estar laburando desde adentro, entregar tu oficina ahí en la sede de la avenida Mitre, el estar todo el día en el club, te da una visión mucho más acabada la que podemos tener nosotros, lo que podemos saber nosotros de cómo está la institución. Eh, eh, se está normalizando a nivel económico, financiero, se habla de, de que se ha hecho una reducción importante del pasivo, que se ha eh, reducido a 110 millones de pesos, y eso seguramente aparecerá próximamente en el balance, en la memoria y balance, que la comisión directiva va a realizar en el corto plazo como lo ves de adentro del club hoy por hoy. Eh, sí, Víctor le le puso su impronta y evidentemente tiene tiene un orden y una capacidad importante de bueno, de, de, de traer tranquilidad, ordenar y cuando ordenas el fútbol en este club de fútbol eh, que a muchos nos gustaría que sea una institución, pero son pasos posteriores. Eh, se nota, se nota adentro la gente la gente la nota. Creo que en el sentido de hinchas somos muy destructivos a veces con, con el club y no vemos. O sea, si te metes por ejemplo hablando del, de cuál puede ser mi tema de filiales muchas veces se pone a clubes de, de menor tamaño a mi entender como Bailes o Lanús, solamente como ejemplos aislados sin saber cuál es la función eh, en, en sí del club y no tiene departamento de filiales o no te atienden, no es algo muy mínimo. Y creo que no disfrutamos de esas cosas, no no, no las valoramos. Y esto es un club de fútbol, es como un banco, acá se deposita confianza y cuando todos estamos más positivos, la gente viene, la gente se hace socia, de esa manera es como vos tenés un, un presupuesto mucho más estabilizado que sabés que todos los meses tenés X cantidad de plata. Hoy en general la gente se acuerda de pagar cuando empieza el torneo algo que si bien es bueno a la larga nos complica mucho porque vos no no, no sabes con cuánto contás sí. o se generan cuellos de botella nos pasa nos pasan filiales que a veces terminás trabajando una semana muchísimo no hace a tiempo porque llega todo junto mm. así que bueno habría que no, nos quedan bastantes meses pero sería bueno que dejemos la semilla entre todos de, de plantar objetivos en filiales en todas las, las áreas del club que estén claras, ir atrás de objetivos más que bueno de, eh, cosas que, que ocurren en el momento salir corriendo atrás de la necesidad del día, ¿por qué me decís nos quedan un par de meses, te ves afuera en 2015"? no, no, yo soy empleado, salvo que, que me echen no, no, pero que... si vienen nuevas autoridades y decían hacer un recambio profundo no sé, tal vez tenga la duda de lo que pueda pasar Tengo contacto con todos los, los, los candidatos eh... ¿Y todos te quieren? Todos ¿Te quieren tener no, como instalados sociales eh. o seguir con, con este proyecto? Yo soy bien empleado y no no discuto ni, ni, ni pido trabajo ni dejo de pedirlo les transmito cómo está el club de hecho fueron invitadas todas las todos, todos los candidatos fueron invitados a, al evento de, de los árboles, eh, esto todo autorizado por Víctor, no, no autorizado Víctor, voy a hacer esto y esto, él, él te autoriza normalmente como tiene que ser eh, a llamar acá candidatos decirle, no pueden poner nombres ni agrupaciones, pero sí tu de la familia o a quien quiera, la relación que al menos tengo yo es eh, buena con, con todos, después cada uno tendrá su proyecto y... Espero que, que, bueno, que me lo puedan transmitir para llevarlo a cabo. La política de Racing eh, se ha ensuciado mucho en los últimos años. En realidad siempre tuvo turbulencias, eh, siempre fue complicada. Este, desde hace mucho tiempo a esta parte, el año pasado fue un momento caótico el que vio la institución, con renuncia de un presidente, con renuncia de un vicepresidente, con renuncia de un secretario, con renuncia del manager, eh, y, y se viene seguramente meses intensos desde punto de vista político ahora puede, puede afectar en lo que es el, el, el funcionamiento normal del club por lo menos desde las distintas áreas porque Nietzsche de Arrasi solamente ve lo que pasa en fútbol pero no ve lo que pasa en otros sectores eh, esto que la política se ponga cada vez intensa eh, en meses eh, de elecciones eh, puede afectar en un sentido para nosotros es excelente ¿por qué? porque hay jugadores que van eh, glorias que van a fiestas Eh, la gente y las filiales lo que necesitan es tener contacto con ellos eh, sube la vara de, de, de todos los proyectos que, que se pueda tener a nosotros nos llaman las filiales para decirnos tenés el número de tal candidato nosotros se los pasamos para que tengan reuniones eh, en Racing está manoseado el término política y casualmente la política es algo que se, se, se va aprendiendo Mano, para, ¿manoseado por quién? ¿Por los políticos de turno que han pasado o mananciados en general por la opinión pública, por la prensa? Nosotros fuimos 10 años de gerenciamiento, donde no se hacía política, eh, donde no no se formaron dirigentes, eh, haciendo un paralelismo con el país. Sí. Es evidente que, que vos necesitás de los políticos, necesitás de gente que... En realidad, los, los políticos de hoy son gente que están participando en el club hace tiempo de de alguna manera y que los lleva a participar políticamente es algo excelente lo que está ocurriendo es, para mí lo mejor que, que que nos puede pasar y los gobiernos acá se votan por lo tanto es un club político no hay un... no es con currículum va a haber quien va a ser presidente no eh, en la política digo tipo manoseada porque no sabemos hacer política si no, recién tenemos 3, 4, 5 años de democracia entonces no, no. apenas se, se está aprendiendo cómo se tiene que manejar una asamblea cómo se tiene que en sí manejar un en ese manoseo se, en estos cuatro o cinco años se destruyó más de lo que se construyó o, o cree que, que fue equilibrado porque hubo mucha destrucción también combinamos chino que eh, en los últimos años sobre todo el año pasado el 2013 fue un año de destrucción absoluta para eh, se agarraron es eh, eh, mal y políticamente Racing salió totalmente perjudicado con, con, con la lucha de élgo, con la lucha de poder. Este, te pregunto porque vos estás desde adentro del club, ¿se destruyó más de lo que se construyó, por lo menos en los últimos tiempos? En el último año sí. Pero de nuevo, es por no saber practicar la política. Y no sabes practicar la política, la política digo, una comisión directiva es política, eh un, un mando de político y si no tenemos, si Rossino tiene muchos años de democracia y de experiencia eh, es normal lo que pasó, es gente que no sabe hacer política practicando la política eh, fue, fue terrible bueno Chino, gracias ¿eh? no, gracias Leo eh, un árbol voy a tener mínimo, mínimo. Me, me voy, a jugar, voy a tratar de jugármela con más, pero más de un árbol lo voy a intentar tener bueno, espero Ahí Rubinstein también, no, no lo escuché no también alguno que otro sí, sí, sí, sí, sí. Va, Vamos a tegar sí, sí. varios árboles, varios árboles de Racing. Gracias, China. No, bueno, Diego, hasta ahí la palabra de usted al costado. ¿eh? Bueno, bien, bien. Finales, hablando oficiales sí, hablando de este proyecto de plantar 250 árboles en el predio titular y también hablando un poquito de la política de Racing desde su mirada, desde adentro puede ejemplar la Racing. Sí. Y, y naturalmente eh, eh, ve mucho más de lo que nosotros podemos dar. Sin dudas, sin dudas. Leo, eh, hacemos la última tanda y venimos con el termo final y ya me contás novedades. Recordamos que hoy cierra el libro de pases, que la Academia en 48 horas nada más estará eh, disputando su primera fecha de este torneo, que ahora pasaría a ser inicial eh, o final y luego inicial porque eh, está previsto para el principio del año que viene armar otro torneo corto, con lo cual hoy es un gran quilombo lafa la ¿Sí? nunca Nadie sabe nada Seguro va a haber un torneo desde este fin de semana Hasta diciembre Y luego veremos, veremos Después lo sabremos, pero lo cierto es que cierra el libro de pases Y novedades tenés, me imagino Así es, así que veremos lo que Vendemos, vendemos amigo Bueno, bueno, no, no estaba extraído el amigo ¿no? 11.50, <risa> anda, volvemos no, no escucho bien, más hasta retorno Hasta las 12 Quedate claro, claro. en Radio Argentina AM570 Con la primera información del día en Racing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 Most, líder en indumentaria Avellaneda 3.700 46.74 4.008 Para hacer Racing Jiménez, presidente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 11.53, tramo final de estos racing Nos quedan pocos minutos Lo tenemos a paradiso de Avellaneda Con la información de último momento del mercado de pases Pero antes, tengo en línea a Víctor Agüero Abogado y miembro de la Comisión Directiva de Cerro Porteño Víctor, buen día digo Coren, desde la Argentina, ¿cómo le va? A ver, Víctor, ¿nos escucha bien usted? A nosotros nos llega medio... A ver cómo pueden... A ver ahí a ver Víctor, buen día, ¿cómo le va? Ahí lo escucho mejor bien, bien. Eh, Lo molestamos desde la bien, Argentina bien, bien, Del programa está? esto de es Racing eh, Le decía digo Coren es mi nombre y queríamos saber eh, Nos queda muy poco tiempo A las 12 terminamos el programa ¿Cuál es la situación de Junior Alonso? Eh, en este momento, hoy en la Argentina A las 20 horas, cierra el libro de pases Y queríamos saber en qué situación estaba eh, El jugador eh, Para con Racing y para con Cerro Borteño Bueno Días atrás hemos recibido Una oferta... Personas vinculadas a Racing por el, la compra de, de los derechos del jugador Junior Alonso Y bueno, la oferta en principio no nos alcanzaba lo pretendido por el cienzo reporteño Y le hemos manifestado nuestras pretensiones y quedaron en que Harían la posibilidad de hacer una otra contraoferta Que hasta el momento no hemos recibido nada Pero hemos tenido comunicaciones de que están viendo... Eh, alguna opción para, para proponernos algo durante, durante el día. Eh, Víctor, ¿la propuesta de Racing fue por la compra del 50% del pase del jugador o por un préstamo? No, no, fue por la compra del 50%, mm. cosa que Cerro Porteño no es tanto ni no me va a aceptar. O sea, la única forma, una transferencia definitiva es de la compra del 100% de los derechos. Eh, ¿Y está muy alejado Racing de lo que pretende Cerro Porteño? No no no. No, no, no, no. no estamos alejados, de... acercados, acercado a un postura, pero todavía no, se... no, no llegamos a un, a un punto de acuerdo, por de alguna forma. Si tengo que apelar a su instinto, a su impresión, ¿qué cree que puede ocurrir en el día de hoy? No, no, yo creo que, que, que existe la posibilidad de y que recibamos otra oferta por lo que nos dijeron y bueno, en ese momento evaluaremos rápidamente porque sabemos que estamos contra el log y haremos una una respuesta, le damos una respuesta. ¿Cree que Racing puede anotarlo hoy en AFA a las 20 horas? ¿Cree que puede tener los papeles como para que quede mínimamente anotado el jugador y seguir eh, estas trataturas durante unos días? y nos hacen un pedido para realizarlo eso nosotros no no, no tendríamos problema uh -huh. tendríamos, ah, habría que ver cómo están las conversaciones de, de ellos con el jugador porque nosotros eso le diríamos directamente a, a la gente cercana a Racing y si el jugador está su conformidad nosotros no tendríamos inconvenientes en autorizar una escritura preventiva a la red de registro preventivo pero le llaman en serio ¿cuál es la cotización del jugador o lo que pretende ser reporteño por su ficha? No, no, la cotización la el jugador son 2 millones de dólares por 100% de... de su uh -huh. eh, y bueno como bien dijo al comienzo no estarían dispuestos a vender ningún otro porcentaje que no sea el 100% eh, la voluntad no, del jugador ¿cuál es? ¿el jugador le ha manifestado algo? ¿le ha dicho cuál es su intención? ¿qué ganas tiene de hacer sí, obviamente? El, el jugador el jugador es también como un cerro de, de, de selección joven con mucha protección todavía así que no satura o sea, cuando el jugador se todos sabemos que no son dos jugadores de Madrid, en primera edición en un club grande como Racing y... que le tienta a cualquier atleta Víctor agradecemos la comunicación seguramente la, la seguiremos la semana próxima para ver en sí, qué sí, termina sí. esto de Junior un abrazo grande ha sido muy gentil muy Igualmente. amable un abrazo muy amable Víctor Agüero abogado y miembro de la comisión directiva de Cerro Porteño eh, dándonos detalles sí de, de lo que podría llegar a ser la contratación o no de Junior Alonso eh, para nuestra querida Academia Leo te tengo ahí en línea Sí, digo, por esos valores. Que se lo dice no está llegado de de la dirigente del aeropuerto ¿no? Sí, sí. Bueno, por estos valores es imposible. ¿eh? No, dos millones de dólares, yo creo, dijo que estaban no. que estaban cerca, pero bueno, por lo que manifestaste vos, eh, Racing quería comprar el 50 por, el 50% Pero digo, esto es el sentido como ¿Cómo sí, Racing sí. va a pagar 2 millones de dólares por un 3 suplente? No, por eso digo, imposible. No, me extrañó cuando dijo... Si le suena Alonso, o, o el lateral que venga, va a para, para sumar y nada más. Pero Leo, digo, me extrañó cuando dijo Racing no está tan lejos. Eh, y sabíamos por por vos que Racing no ofertado 650 mil dólares por el 50% del pase, con lo cual me parece que está sí. bastante lejos. Sí, ahí sí ahí. Ayer, ayer Blanco dijo que que lo quería a préstamo, sí, bueno. a préstamo con opción. El abogado aquí, este hombre ha manifestado claramente, Víctor Agüero, que lo venden solamente el 100%, que no hay préstamo, que no hay 50%, que no hay nada. Pero bueno, creo, nos queda un minutito, amigo, ¿Qué, ¿qué tenés? Como para que el hincha de Racing vaya sabiendo qué puede pasar aquí a las 20. Bueno, eh, ratificar el equipo que ayer mencionábamos. Para mí va a ser el que va a debutar ante Defensa de Justicia, uh -huh. con Saja del Arco, Y Lolo Sánchez Grini en la mitad de la cancha Gastón Díaz ha cedido a Juan Marcos Acuña adelante a 8 minutos. Eh hay algo de... Respecto sí, sí, hay algo detrás de Cerro Leo, la ausencia de Cerro es porque hay algún club interesado o es solamente deportivo? No, simplemente simplemente ponerse el cuarto volante central hoy. Oh, Está detrás de de Acevedo, de Viela y Aguero uh -huh. en la consideración del técnico. Y atención porque por que, por Cerro ayer lo, lo hablábamos también. Sí. Puede aparecer alguna oferta. ¿eh? Bueno, por eso que vez... no apareció. Eh, por eso preguntaba si había algo más. Eh, algún No, nada raro, nada raro, eh... Sale el equipo porque no lo tiene en cuenta sí. para para ser titular. Al inicio. Pero puede aparecer algo de Alemania. Sí. Me hablan también de, de un sondeo del Celta de Vigo. Uh -huh. Pero está claro que aquellos que manejan los destinos periodístico del Cerro le buscan ofertas. Em, eh, Leo, eh, no puedes dar el nombre, no, amigo de, del jugador que que manifestaba 1120, entonces 11 25. Y sí, no, yo no lo tengo. No lo tengo. Me parece que va a ser hacia las 6, 7 de la tarde. Bueno, bueno, te escucharemos con Don Mariano entonces. ¿Eh? como es bueno, amigo, le mando un abrazo un abrazo grande, ¿eh? buen laburo como siempre nos vamos, 12 en punto eh, gracias Beri, gracias Janine en la producción gracias también en la operación técnica gracias a ustedes por estar del otro lado mañana viernes terminamos la semana obviamente como siempre, aquí a las 11 de la mañana en la 570 en Radio Argentina con muchísimo más de estos racings, chau hasta mañana